es un crimen contra la humanidad. Vaya que sí lo es. En este programa, bueno, eh corresponde es necesario queremos comenzarlo con con toda la el respeto y y la serenidad del caso y con toda la la humildad también de de los que en la militancia estamos y y son muchos. Comentarles y y celebrar que se haya ganado en primera instancia en la justicia el juicio de Julio de los Santos, trabajador de Arrozal 33 contra la empresa. En estos días el abogado que representó a Julio ¿no? Santiago Miranda estaba conversando con otros medios, medios de prensa, medios radiales, subrayando y eso es importante sobre todo para nuestros aprendizajes colectivos sociales, ¿no? El valor del del trabajo en equipo la necesidad del trabajo en equipo y cómo el equipo eh es posible. En esta época en que a veces es tan difícil reafirmar el valor de lo colectivo, es es imprescindible escuchar esas voces que nos recuerdan a todos que el, el colectivo El trabajo en equipo, el esfuerzo mancomunado, una mano con otra mano son garantía de al menos dar la posibilidad de llevar una causa adelante, una lucha adelante, un juicio adelante. En desde el momento que recibimos la la noticia de que la jueza había fallado a favor de los argumentos de de Julio de los Santos, había fallado eh dándole crédito y lugar al todos los los documentos, los testimonios, los este eh los informes médico probando que a Julio de los Santos lo envenenaron las malas condiciones de trabajo recibimos esa noticia y decimos bueno, este juicio está se nos ha dado la razón, se le ha dado la razón a Julio. En primera instancia quiere decir eso que la empresa puede apelar esa decisión de la justicia y entonces ya se va a una segunda instancia con un tribunal, cosa que en general el que pierde hace. Y ahí veremos nuevamente cómo seguir eh poniendo en marcha este esfuerzo colectivo encabezado obviamente por el abogado que representa a Julio no no creo equivocarme de que este es el primer juicio en la historia de del país en donde la justicia le da la razón a un trabajador que ha sido enfermado envenenado por la exposición a agrotóxicos. No no es poca cosa. Eh muchas veces en estos últimos años hemos estado leyendo titulares en los medios escuchando en los informativos en televisión de juicios ganados por personas perjudicadas en su salud por el, la exposición, el contacto con con los agrotóxicos, con glifosato, con los herbicidas, con todos esos venenos, juicios ganados en Francia, en Estados Unidos algún juicio en el que las empresas yo recuerdo un juicio en que las empresas bananeras fueron condenadas eh si no me equivoco en en Honduras, en Salvador fue hace muchos años. Eh este es el primer juicio que que se gana eh tan claramente en en donde la justicia eh frente a la cantidad de pruebas incontestables y refutables, claras, contundentes, eh, le da la razón al trabajador que está diciendo que el trabajo la empresa Arrozal 33 en el departamento de 33 lo redujo a condiciones de trabajo tan insalubre tan irresponsables, tan inhumanas, eh tan escandalosamente fuera de cualquier legislación, en violación con toda la legislación laboral que ese trabajo lo enfermó. Y es ese trabajo en donde estaba expuesto a agrotóxicos a lo largo de todos los días, semana a semana, mes a mes. Julio de los Santos no es el único trabajador de Arrozal 33, Que ha enfermado por culpa de esas prácticas criminales en esa empresa. La esposa de Susan de de de Julio Susana tiene su salud muy comprometida. Pero además tenemos testimonios de infinidad de trabajadores, de familiares de trabajadores del propio Rosai o de los alrededor y de los alrededores que cada vez que hemos estado por allá en Vergara o cada vez que algún medio se ha ocupado de este tema, cada vez que conversamos con trabajadores de ahí que se pegan una vuelta por Montevideo a hablar con sus sindicatos hemos escuchado a lo largo de estos años decenas de historias como la de Julio que no han desembocado en un juzgado incluso conociendo la forma en que se trabaja en algunas industrias en este país realmente el trabajo en los arrozales es un trabajo que nos lleva al mundo del feudalismo que nos tira a siglos para atrás. Parece que uno estuviera viendo la realidad de un país aparte, digamos, con una cerca de alambre alrededor, desarrollado en varios miles de hectáreas de un lugar que no fuera este país y donde el régimen de legislación del trabajo eh fuera otro y que el gobierno fuera la propia empresa. Y eso lo decimos con total responsabilidad, porque a lo largo de estos años hemos ido levantando, consignando papel la inmensa cantidad de inspecciones laborales que ha tenido esa empresa la cantidad de denuncias que mientras hubo un sindicato medio armado en Arrozal 33 se han ido presentando. Es decir, no estamos hablando en el aire, no estamos emitiendo una opinión personal. Es una realidad tan brutal que uno se pregunta cómo es posible que después de decenas y decenas y decenas de visitas de las inspecciones de trabajo a a esa empresa, esa empresa siga funcionando como si nada. Pagando multas irrisorias, pagando multas que son cambios chicos para cualquier empresa, tanto más para las empresas del arroz y y nada cambia, y nada cambia. ¿Y cómo podemos como sociedad, cómo puede el movimiento sindical soportar que esta realidad se repita y se repita a lo largo de los años? Pareciera que las condiciones de los trabajadores del arroz de pronto se hubieran desvanecido en el aire. ¿Cómo puede el el sindicato de trabajadores de rurales eh mirar para el costado? ¿Cómo puede ser que la intendencia del departamento de 33 y la alcaldía del municipio al que corresponde y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pes y la y la y la Dinama a sabiendas de que arrozal 33 quema? a campo abierto ahí en una esquina los envases de agrotóxicos tiene su propio mega basurero irregular que manda a los trabajadores a tirar un poco de nafta ahí y pegar fuego y aquello se quema ahí en una en una planta en donde viven decenas y decenas de familias